Amables oyentes, quisiera recordarles que el Corán es el libro sagrado del Islam. Es una recopilación que reúne una serie de textos escritos en árabe predicados a sus discípulos por Mahoma, el fundador del Islam. Y la misma palabra, Corán, en árabe, Qur'an, significa recitación o, por extensión, texto sagrado que se recita. Es una palabra emparentada con el idioma siríaco. Y aún hoy día, las lecturas litúrgicas del oficio o de la misa del rito maronita, no del rito musulmán, se llaman Keriana Srim. Unas precisiones ayudan a comprender mejor el lugar y la importancia del Corán en la vida, en la historia y en la sensibilidad del pueblo musulmán y de su religión, el Islam. Porque para el muslim el Corán no es un escrito de origen humano, sino que es la palabra misma de Dios, que fue traída a los hombres por medio del profeta, un enviado especial, porque el autor del Corán es Dios y Mahoma todo lo que ha hecho es transmitir o comunicar como un instrumento la palabra directa de Dios. Por eso, ante la rebeldía, la indiferencia, el escepticismo o la incredulidad de sus contemporáneos, el Corán recuerda a Mahoma que él no es el responsable de esa falta de fe, aunque esa indiferencia lo haga sufrir y entristecerse. En el Corán se le dice a Mahoma, si los infieles se apartan, no te hemos mandado para ser su custodio, sino solo para transmitir. El Islam reconoce un valor muy grande en a las palabras personales de Mahoma, pero las pone en un plano inferior al Corán. Si bien es importante la tradición que transmite las palabras de Mahoma, el Corán es la base principal del Islam y después las tradiciones. El Corán representa el don supremo que Dios en su bondad y misericordia ha hecho a la humanidad. Es importante que el Corán sea respetado y utilizado particularmente cuando lo es religiosamente en lengua árabe. Porque para todo musulmán la lengua árabe es la lengua en la que ha sido revelado el texto coránico. Por eso el estilo árabe del Corán es muy hermoso, milagrosamente hermoso absolutamente inimitables, según ellos lo sostienen, porque cualquier traducción del Corán a otra lengua desfigura el texto. Por eso los teólogos musulmanes dicen que las traducciones son legítimas en tanto pueden permitir conocer las ideas del Corán, pero no el texto sagrado en sí, porque el estilo, según ellos, no puede gustarse si no es en árabe. Y por eso, con muy pocas excepciones, los doctores de la ley del mundo islámico prohíben formalmente todo empleo litúrgico del Corán en traducción. Debe ser utilizado siempre en el idioma árabe. Este tema es del origen del Corán, ha dado origen a toda clase de discusiones, de debates y de investigaciones. Pero desde el punto de vista del Islam, todo es más sencillo, porque ellos creen que Dios, después de crear el cielo y la tierra, creó al hombre en la persona de Adán, modelándolo de arcilla, Y dándole vida, le enseñó los nombres de todos los seres y le encargó que sea su gobernante en la tierra. Exactamente igual al relato del Génesis. Y desde los albores de la historia de la humanidad, los islámicos consideran que la religión deseada por Dios ha sido precisamente el Islam. O sea, la sumisión dócil y desigual voluntaria, a la voluntad de Dios. Y el hombre creado para servir a Dios alaba la omnipotencia de Dios y le da gracias. El hombre debe hacer el bien, evitar el mal, orar, ayudar a los pobres, ayunar, obedecer a los enviados y pedir perdón por sus pecados, como hemos comentado ya en otras pláticas. Y Dios le promete la felicidad si se mantiene fiel una felicidad relativa aquí abajo y una felicidad absoluta en la otra vida o bien le advierte sobre los tormentos del infierno si se revela contra Dios. En la Biblia, la fe en la resurrección de los muertos aparece de una manera progresiva, pero entre los musulmanes se considera un elemento esencial de la religión primordial. Para ellos, la religión de la humanidad fue siempre la misma, pero los hombres fueron tentados de olvidarla y por eso Dios envió profetas, cada uno a su respectivo pueblo, para recordarles la religión fundamental, primordial, que por supuesto, según los musulmanes, es el Islam. Estos profetas enviados podían tener otra misión, como promulgar legislaciones temporales, injertadas en la religión inmutable. Y entonces ellos entienden la historia de la humanidad como la historia de sucesivos envíos de profetas a distintos pueblos. Unos fueron enviados a los pueblos de Arabia y otros a los hijos de Israel. Se encuentra así en el Islam una serie de personajes conocidos que, Hemos comentado ya en pláticas anteriores, como Noé, Abraham, Moisés y otros. Y para ellos el penúltimo de los enviados, cronológicamente, es Jesús. Jesús fue una simple criatura, pero una de las mayores, uno de los enviados más importantes, que fue enviado únicamente a los hijos de Israel. Y al final, cuando se cumplió el tiempo, el Islam cree que Mahoma fue enviado primero a los árabes y después a toda la humanidad. Y después de él no será enviado ningún otro profeta. O sea que la legislación y los principios religiosos promulgados en el Corán son válidos hasta el día de la resurrección final. Como ustedes se dan cuenta, entonces, el Corán está en la línea de la Torá, del Pentateuco judío en el Antiguo Testamento, en la línea del Evangelio, como la ven los musulmanes. Y como la religión ha sido siempre la misma, se entiende, desde su punto de vista, que los dogmas o las enseñanzas del Evangelio y de la Torá son los mismos que los del Corán. Entonces, al musulmán no le extraña que personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento se mencionen en el Corán. Todo esto es muy interesante a males oyentes, pero ya terminó mi tiempo y sigo en otra plática. Gracias.